Normalmente, bueno, toda la actividad comercial, como quien dice, involucrada en lo que es、eh, las fiestas de fin de año, es como que ponen todas las la pilas a estas fechas y sobre eso giran y sobre eso hay una expectativa creada. Hay rubro, como es lo, lo que es electrodoméstico, que está bastante... Activados, están bastante conformes. No así lo que es indumentaria, lo que es comidas, digamos,、eh, los supermercados están no cumpliendo l a e x p e c t a t i v a que tenían marcadas para, para esta altura del año. Pero bueno, en general hay un poco de, de actividad. Algunos no superan las ventas del año pasado, que un poco habían bajado el año pasado. Entonces, en realidad es, es un, un, una situación tranquila, digamos, ¿no? sin, sin ningún sobresalto, sin ninguna sorpresa.